helo dicho a leche con Cristina Muñoz. Allá estamos ya, gracias, gracias por continuar con nosotros, Cristina. Muchísimo gusto en saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Buenos días. Igualmente, buenos días, Lizberto. Yo ya, nosotras radioescuchas. Hoy eh le mando mis saludos a Jorge Papachoris Corrales de Culiacán. En gracias por escribirme y escucharnos. También a Vladimir Acosta Lara, quien dice que hay personas que manejan textos en los que intercalan mayúsculas y minúsculas. Entonces, le entonces le pregunta si es correcto. Él me pone un un ejemplo ahí, dice, la casa de mi papá es verde y que ponen casa en mayúscula, papá en mayúscula. Entonces, ahí ahí eh, debo decir que no, eh también para el uso de mayúsculas y minúsculas hay reglas generales y pues debemos acatarlas. Eh eh Se usa mayúsculas por tres razones: identificativa, por necesidad de distinguir entre sentidos diversos de una misma palabra, mayúscula diacrítica se le llama. A veces ustedes ven iglesia con mayúscula e iglesia con minúscula, por ejemplo, esto es eso es la mayúscula diacrítica. Luego la explicaré en otra ocasión. Y también se utiliza mayúscula por razones expresivas o de respeto. Entonces, como son muchas las reglas, Luis, hoy les voy a adelantar solo algunas. Eh, se escriben con inicial mayúscula, además de nombres propios de personas, animales y cosa singularizada, como Beatriz Platero, el Chepe, y los apellidos que todos sabemos, pues también vamos a escribir mayúscula los sobrenombres, apodos y seudónimos. Manuel Benítez el Cordobés, por ejemplo, Esteban Malezuela el Chino, ¿verdad? Muy común bueno. en los mochis. Entonces, estas palabritas también van en mayúscula. el artículo no eh si si a menos que formara parte del nombre, pero va en minúscula. También vamos a escribir mayúscula los nombres propios geográficos, continentes, países, ciudades, comarcas, mares, ríos, no, América, África, Italia, el Mediterráneo. También aquí cuando sea parte del nombre nada más vamos a escribir los artículos en en mayúsculas, así como el fuerte, los mochis eh o sea que la palabra en este caso como calle, edificio, ciudad, río, mar van en minúscula. Nada más el nombre es el que va en mayúscula. Uh -huh. Calle Leyva, a veces vemos en publicidades que se escribe la C en mayúscula o Plazuela 27 septiembre, entonces el nada más el nombre vamos a escribir en mayúscula. También Vamos a escribir mayúscula los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de determinadas zonas geográficas eh que abarcan distintos países pero que, que se conciben como áreas geopolíticas como occidente, oriente medio, cono sur, hispanoamérica. También los sustantivos y adjetivos que componen el nombre de entidades, organismos, departamentos o divisiones administrativas, edificios, monumentos, establecimientos públicos. partidos políticos. Es así como que no eh sí sí lo utilizamos bien, ¿verdad? Uh -huh. Secretaría de Hacienda, la Casa Rosada, van los tirinos, eh. Universidad Nacional Autónoma de México. Todo eso sí incluye eh adjetivos y sustantivos. Todas eh. las, las palabras más grandes que ves si y van en mayúsculas. Y y hay quienes escriben todas las palabras en en puras mayúsculas, esto es correcto. pues no tampoco en los escritos formales debemos escribir mayúsculas y minúsculas eh de preferencia siempre pero sí hay reglas para unas palabritas que queremos destacar, pero hay que destacarlas toda la palabra en mayúscula, no hacer mayúsculas y minúsculas precisamente para resaltar las que sí debemos y las que tienen esa categoría de de de llevar la mayúscula. Es muy común que en textos jurídicos administrativos como decretos, sentencias, bandos, edictos, certificados, el verbo o verbos que presentan el objetivo fundamental del documento vayan en mayúsculas y esto sí lo la academia lo acepta, podemos certifica, expone, solicita, Eh, ¿Podemos resaltarlo todo en mayúscula? Pero nuestro texto todo va a ir en mayúsculas y minúsculas, eh, escrito así, ¿no? A propósito, preguntan por qué a veces, eh, por ejemplo, Delamora con mayúscula en letra in, en, en en en al inicio, pues y otras veces con minúscula, en el, el apellido de Delamora. Okay. O bien. de la Rocha, por ejemplo, ¿no? Sí, eh, ajá, también hay regla para esto, fíjense, si un apellido comienza por preposición, como en este caso Delamora, de la Rocha, o por preposición y artículo, estos se escriben con minúscula cuando acompañan al nombre de pila. Lore de la Vega, ¿verdad? Ah, eh, okay. Tenemos aquí en Los Mochis Ignacio de Nicolás, el secretario de Desarrollo Económico. Pero si se omite el nombre de pila, la preposición debe escribirse con mayúscula. De la Vega, de Nicolás, de okay. la Rocha. Okay. Eh, Elisa Padilla eh, Ramos pregunta ¿cuándo se usa allí y cuándo ahí? Pues depende de la distancia. Ahí más cerca que allí. y allí okay. más cerca, bien que allá. <risa> Así, ¿verdad? Por pasimito, pero pues también vamos a diferenciar el ahí con lo abstracto y y el allí con lo concreto, dicen los que saben, ¿verdad? Ahí está la dificultad, de ahí se deduce que por ahí anda una foto comprometedora en estos momentos. Andan por ahí diciendo, eh esos son como que no los vemos y los que tocamos, pues los le ponemos el allí. Aquí rosas y dalias, allí jacintos y claveles, ¿no? Depende la la distancia. Muy bien, muy bien. Y nos preguntan que si es correcto decir caduca eh, o oh, perdón, eh, ya está caduca en lugar de caducada, por ejemplo, la leche. Pues pues es que este verbo eh admite los dos participios, el cadu la caducada, caducada y caduca. eh debe escribirse esta leche está caducada porque está acompañando al verbo está. Eh el adjetivo caduca lo podemos usar después de un sustantivo, hombre caduco, información caduca. Entonces, si sí, hay una pequeña diferencia como cuando les explicaba elegido y electo, bendecido, bendito, es el mismo caso de estos verbos. Muy bien, pues te agradezco Cristina, ya tenemos algunas llamadas para el próximo Para el próximo martes, como esta de Alejandro que pregunta que si es correcto utilizar la frase estoy cierto, que la dicen mucho los políticos y los periodistas, dice. Estoy cierto. <ríe> estoy cierto. <ríe> oh, pues, estoy cierto. Pues aquí, está rara, ¿verdad? Aquí te lo dejo y la la desarrollas, por favor, el próximo martes. <ríe> Muy bien, hasta el martes. Te agradezco mucho, Cristina. Hasta luego. Es Cristina Muñoz, su correo electrónico para que le deje usted sus dudas, cristinam100. arroba hotmail.com Cristina M C N arroba hotmail.com o llámenos a nuestros teléfonos. Línea directa presentó de lo dicho al hecho con Cristina Muñoz.